Bien, este, tu nombre mm, Dillo Lasnayoya. Perfectamente. Eh, ¿alguna cosa más? No. ¿No? Eh, alguna no. lección de comidas, algo para Me de... El que te encanta. ¿El qué te encanta? Sí, caso? porque no lo comimos y además no necesitamos, porque eso es muy saludable. Claro, pero ¿qué es saludable? La comida. Eh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 Mja disappointment Res leho Hoolam Jung Hымoh gieni Masim water � datush 숨 Esh laq u du kon u wish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 se escuchando desde la otra oreja Ahora seguimos